24 minutos de las 6 de la tarde pasan ya por aquí. Vamos a darle la bienvenida a la tarde en vivo de la ciento al señor intendente de general Alvear, doctor Alejandro Celillo. Lo tenemos en comunicación ya con nosotros. Amablemente nos ha atendido esta tarde. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde, en este día del periodista. Sí, buenas tardes, noches y... Sí. Bueno, eh, sí, hemos saludado a los periodistas locales. Eh, nosotros acá reconocemos, tenemos eh, una periodista profesional que vive y se desempeña en nuestra ciudad, que es Agustina Orella. Además de eso, siempre saludamos a los comunicadores de nuestra ciudad que, que, bueno, un poco despuntan el vicio, la vocación de servicio y que trabajan a diario, a la par nuestra, a par del municipio, a la par de la comunidad alberense, con el laburo diario de, de, de los medios, ¿no? tanto gráficos como como la radio también. Seguro. Por eso te quería saludar también, en ese sentido, haciendo una extensión a vos, que, que bueno, me explicabas que, que no sos periodista profesional, <risa> que solamente ejerces la locución. Sí. bueno, también a, a tu modo haces periodismo, estás en, en la región y en, especialmente en Saladillo con, con tu trabajo. que por sí, extensión a Carlos, con el cual siempre tenemos contacto, ¿no? También, sí, sí, sí, bueno, sí, es es un poco, los límites son un poco difusos, ¿no?, en, en nuestra profesión particularmente. Carlos, en este caso, si sí, es locutor nacional, efectivamente, yo juego a ser locutor un ratito, pero le agradezco igual el saludo. Seguro, sí, nosotros eh, también, es ese, ese límite un poco, eh, sin faltarle el respeto a quien se ha formado específicamente para el tema, también queremos reconocer a los que todos los días, Trabajan para que la comunidad de Alvear esté informada y, bueno, hacen ese, ese, ese aporte, digamos. Seguro. Bueno, así que saludando a través de la 106 a todos los periodistas de la zona. Exacto. Sí, nosotros hoy tuvimos, eh, habitualmente hacemos un agasajo. El año pasado fue un vino a la noche, un vino de honor, donde tuvimos una charla muy linda, muy distendida con todo grupo de amigos de, de las comunicaciones de acá de Alvear. Y hoy fue un desayuno y pasó a ser lácteo, digamos, ya no hubo vino. Hicimos un desayuno a la mañana en el Palacio Municipal. Y bueno, quedó que comprometido que el año que viene no voy a poder esquivar el asado porque va a caer sábado. Así que al mediodía del, del sábado 7 de junio del 2014 tendremos que honrar esa promesa. Perfecto, sí, sí. Aquí dice Carlos que vamos todos, ¿eh? <ríe> un asadito. Carlos se notó temprano, sí. Sí, sí, sí. Ficó sí, rápido, sí. te <ríe> Fíjate que no te dejen a vos cubriendo la, la emisora. <risa> bueno, nos tenemos que cubrir y si no vamos todos y salimos desde allí, desde, desde Alvear. Cómo no. <risa> <risa> bueno, Intendente, no sé si eh, por aquí me preguntan cuál es, a ver, tenemos a Carlos así en directo también con nosotros, así que, eh, ¿cuál es la agenda además del Día del Periodista? Preguntan. Sí, bueno, fue un día particularmente intenso, Eh, comenzamos a la mañana con el desayuno con los amigos del periodismo eh, hace dos días nombramos un nuevo inspector general, cubriendo a quien se había jubilado en el cargo así que estamos un poquito revueltos con la cuestión de las habilitaciones pero bueno, trabajando en fin para, para el bienestar de todos los alberenses así que eh, los propietarios, pues, fundamentalmente los locales que trabajan a la noche estamos tratando de aportarles seguridad a nuestra juventud, a la gente que que sale a los lugares de esparcimiento, a los salones de fiesta, haciendo un poquito de repaso de las ordenanzas y tratando de aportar el, el cumplimiento completo de ellas. Uh -huh. Y después eh, tuvimos la entrega de nueve escrituras, nos visitó gente del Instituto de la Vivienda, eh, y bueno, eh, pasamos un, un momento muy agradable con algunas familias, nos visitó al director de titularización de inmuebles del Instituto de la Vivienda, y nueve familias alberenses regularizaron su situación, con lo cual se vieron momentos emotivos porque había gente que de muchos años de estar esperando esta regularización y bueno, soy vio un, un buen momento. Y un Seguro. poquito más tarde tuvimos la satisfacción de cumplir con una de las promesas de campaña, que siempre uno las tiene presentes, de poner en marcha un servicio de oncología en nuestro hospital municipal, que significa un esfuerzo económico, pero un aporte importantísimo a la salud, a la problemática de, de la gente, que bueno, desgraciadamente los personas, los pacientes pero también las familias que se ven eh, afectadas, azotadas por enfermedades malignas eh, tenemos una oncóloga que va a atender todos los viernes a nuestro hospital y se va a sumar al aporte que hacemos yo como soy médico ginecólogo no, sé si uh -huh. no, no, eh, no. tres ginecólogos, dos cirujanos la anestesista que también está trabajando en las cuestiones del, del dolor y bueno, todo el equipo profesional del hospital, las enfermeras Se suma ahora una profesional de la oncología, una doctora especialista, la doctora Sonia Cusher, que viniendo de Bolívar nos va a visitar y va a visitar a la población alberense todos los viernes para para complementar un poco todo e incluso impulsar la realización de la quimioterapia en nuestro medio para que tantos pacientes no tengan que viajar de esas posible Bueno, desde aquí, desde la radio, realmente damos fe de todo el trabajo que están realizando allí en General Alvear porque todo el tiempo nos llegan gacetillas eh, destacando no toda la labor que tiene el municipio respecto a salud y específicamente le queríamos preguntar respecto al estado de la Ruta 51. ¿Están trabajando al respecto? Bueno, eh, nosotros hemos hecho los reclamos correspondientes donde deben estar. Nosotros en lo que es Ruta 61 desde la rotonda, de Ruta 51 y acceso General Alvear, hemos emparchado el acceso desde que estamos en el gobierno, desde el 11 de diciembre de 2011, en estos 18 meses hemos hecho innumerables eh, parches digamos, a los baches que se van generando. Hay que recordar que lamentablemente comenzamos nuestra gestión con un accidente múltiple donde fallecieron tres personas uh -huh. y a partir de ahí no hemos cesado en mantener lo mejor posible este acceso. Pero las obras tienen que ser de fondo y no están al alcance de un presupuesto municipal, ...así que mientras llega la adecuación de, de costos... ...porque la Nación se había comprometido... ...la provincia cedió a Vialidad Nacional... ...el manejo de este tramo de 12 kilómetros... ...para que ese acceso se repavimente... ...y mientras nosotros hemos hecho la, un, unos cuantos arreglos... ...el último importante que hicimos fue en enero de este año... ...y se viene manteniendo muy bien el bacheo... ...lo hacemos con personal propio y recursos propios... Eh, eh, ese sería la ruta 61... ...en cuanto a la 51 así como lo hemos hecho con Carlos Grosito lo hemos hecho al, eh, personalmente al, al Ministro lía lo hemos hecho grupalmente con concejales, con eh, habitantes tanto de Tapalqué como de General Bial Saladillo hemos acompañado todos esos pedidos para la repavimentación parece que la situación económica momentáneamente no permite, pero a diario estamos teniendo eh, la constancia de que suceden accidentes yo mismo rompí un par de gomas hace unos meses eh, yendo a Saladillo, así que es un motivo de preocupación. Seguro, sin dudas. Intendente, le agradecemos muchísimo el contacto y el saludo por el Día del Periodista. Bueno, en la realidad le agradezco, soy yo como siempre la emisora, de, de permitirnos estar en contacto con los amigos de la zona, tanto de Saladillo, pero también de Roque Pérez, Tapalqué. Y bueno, un saludo muy grande a Carlos, con quien compartimos siempre la música, y bueno, tenemos muchas cosas en común, siempre charlamos mucho. Un saludo al amigo y a los amigos de la zona. Bueno, nosotros también extendemos el saludo de nuestra parte hacia todos los, los periodistas de, de allí, de General Alvear, y también, bueno, a, a toda la gente de General Alvear, que son tenemos muchos oyentes allá. Así que también abrazamos a toda la comunidad. Seguro. Doctor, bueno. muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias Mónica. Hasta luego. Buenas noches. Sí. Ahí estábamos entonces en comunicación con el doctor Alejandro Celillo, Intendente de General Alvear, en el marco del Día del Periodista. Allí nos dejaba su saludo en la tarde en vivo de las 106. Seguimos.